Bindi Noticias, Perú Loreto, el corazón de la Amazonía peruana Es sin lugar a duda la región con mayor diversidad natural y cultural de nuestro país Sin embargo, también es el lugar donde la flora y fauna están en constante amenaza Según expertos, la sobreexplotación y el mal manejo de nuestros recursos podría llevar a la Amazonía al colapso, pero no todo está perdido. En Loreto, existen personas trabajando por la protección y conservación del medio ambiente. Esto gracias al Sistema Regional de Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto, un modelo de gestión participativa, consensuada y articulada de la diversidad biológica que reúne a autoridades nacionales y regionales, comunidades locales, organizaciones indígenas, ONGs y al sector privado, quienes trabajan juntos por mantener la integridad y funcionalidad de los ecosistemas y los servicios ambientales que estos brindan. Para conocer más sobre la importancia de este sistema de conservación, nos dirigimos a la comunidad campesina Chino, ubicado a orillas del río Tahuayo, en el distrito de Fernando Lórez, provincia de Mainas, donde nos reunimos con la Asociación de Mujeres Artesanas Manos Amazónicas. Nuestro punto de partida fue el puerto Italia, ubicado en la zona baja de Belén, donde nos encontramos con el imponente bote del delfín, que nos llevó hacia nuestro destino. El mayor atractivo de esta embarcación es el viaje en hamaca, disfrutando de la majestuosa vista de los ríos de nuestra Amazonía. Luego de 10 horas de viaje, llegamos a la comunidad campesina El Chino, que forma parte de la zona de influencia del área de conservación Tanshiakutawayo, un espacio natural protegido en donde la comunidad e entidades públicas y privadas trabajan de la mano. Esto no quiere decir que no pueden aprovechar los recursos de la zona, lo hacen, pero de manera responsable y sostenible. En esta comunidad las familias cuentan con actividades económicas rentables, por ejemplo la artesanía de Chambira. Aquí encontramos a la Asociación de Artesanas Manos Amazónicas, quienes trabajan con planes de manejo y conservación de los recursos. La señora Estelita Loaiza, artesana fundadora de la Asociación Manos Amazónicas, nos cuenta los retos que tuvieron que atravesar desde el origen de la asociación y cómo enfrentaron la escasez de la materia prima causada por la deforestación. Mi nombre es Estelita Loaiza juma vivo acá en la comunidad del Chino, pertenezco a la Asociación de Artesanos Manos Amazónicas de la comunidad. Y les voy a contar en este momento la historia, cómo Cómo es que, que se ha formado esta asociación de artesanos. Anteriormente, hace 26 años, se ha dado aquí en la comunidad una parte tan importante que era por parte que una, una empresa de turistas vino a, a hacer su un albergue a dos vueltas de, de del pueblo que es donde estamos viviendo nosotros, que es la comunidad del China. Y de ahí fue que que nosotros no se han invitado para hacer nuestras artesanías vende pues a los turistas. Nosotros este no teníamos idea cómo hacerlos. Una parte de parte de nuestros abuelos, algunos de nuestros padres de hacer las artesanías de la FIBA de Chambira, pero no la tenemos no la teníamos este conocimiento porque no sabíamos cómo beneficiarlo. De ahí pasó unos tiempos cuando Vino algunas personas a vender, venían de otros lugares a vender sus artesanías, tanto como de la comunidad este Cun Buenavista. También traían los de Jerusalén, venían a hacer este venían a la feria que se realizaba debajo de de aquella albergue que, que estaban construyendo, ¿no? Y ahí también nosotros veíamos. Y algunas veces hemos preguntado cómo le le benefician, cómo lo hacen para que tenga más duración. Porque intentábamos hacerlo, pues y nos salía mal porque no no conocíamos unas pequeñas pautas recibíamos de ahí y de ahí nos hemos decidido a ponernos en grupo todas las personas que hacíamos artesanías de la comida chino ver cómo cómo hacer ese proceso para que tenga más duración y, y poder venderlo pues no tener un una artesanía mejor todos trabajábamos cada uno por nuestro lado y como no no sabíamos trabajamos cada uno por otro lados teníamos que que coger el, el cogollo cortándolo al mismo tronco lo derribábamos y le ya no teníamos ya se estaba terminando nuestro nuestro material que es la la palmera de Chambira ahí es donde que nos hemos este de la misma comunidad nos han llamado la atención también de parte del gobierno que han venido a la comunidad decir que estamos depredando con estas palmeras y a pocos años de aquí ya no vamos a tener esa especie dentro de nuestros bosques. Ha sido algo que no se ha hecho reflexionar para nosotros Unirnos. Como menciona la señora Estelita Loaiza, en el pasado la cosecha de Chambira significaba derribar a la palmera por completo. Este método con el tiempo trajo escasez de la especie, poniendo en alerta a las autoridades comunales y regionales. Las mujeres, al darse cuenta que estaban extinguiendo la palmera de Chambier en su zona, decidieron cambiar sus métodos y comenzar a reforestar y cosechar la materia prima de manera sostenible. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de acompañar a las artesanas para ver con nuestros propios ojos el increíble trabajo que realizan, desde la cosecha hasta el producto final. Mi nombre es Rosa Isabel Sánchez Parán. Soy de acá, perteneciente a la Asociación de Manos Amazónicas, vicepresidente de la asociación. Nos vimos en un grupo de mujeres a cosechar la chambira del tronco. Le cosechamos, le sacamos el, el cogollo del tronco sin tumbarle al tronco de chambira, para que en otra oportunidad podamos sacarle otra vez el cogollo. Con un buen cogollo no nos daña el y con eso no se muere la palmera pues le sacamos con una sierra podadora le sacamos a la chambira para no matarlo al tronco hay que pontallarle un poquito Como podemos observar, las mujeres encontraron un método para extraer la fibra de chambira sin deforestar la palmera, dejándola intacta. Un dato importante es que gracias a este método de cosecha, las artesanas dejaron de tener escasez de la especie. Luego le cosechamos al yo le retiramos a las hojas de palito y le traíamos. ¿no? Ahí les periobuzo funta sto piano desto a caje gande se lo benefici Esto, lo cocinamos después de cocinarlo lo lavamos y los botamos al sol para que se seque sal y con la toronja con su cosa le trae los colores utilizamos frutos, cortezas, como también sogas. En frutos se le ocupa la mexiquipanga, al huito, guisador, achote y en cortezas se le necesita el cedro, al húbos, a la al rifari, y en sogas también a la cumaca se le ocupa a colores. Luego del teñido, dejamos también que se seque una vez que le teñimos, ¿sí? pues no Las colores que queremos, le sacamos bien. Y luego también hacemos combinación con las mismas colores para que nos salgan otras colores extras. ¿sí? Y con eso hacemos las paneras, como dicen, las jicras, mocahuas, collares, pulseras, los pájaros, las tortugas. Los este pelejos, se hace de esos materiales. Nosotros vendemos acá a los turistas de acá, de, de aquí hay un, un albergue de Ayer Tours con ellos. Hacemos un, hay ferias, no saben, para las ferias y acá nomás lo vendemos acá. Proteger y conservar el área de conservación Tanchi y Cotawayo, además de mejorar la economía de sus familias, está construyendo un buen futuro para sus hijos y nietos. Para nosotros, ser parte del ACR significa que ayudamos al, al cuidado, de protegemos tanto como el cuidado también a los de los animales, a de las de las plantas de todo lo que lo que hay en el ACR, nos sentimos parte de ellos porque cuidándole a esa a toda la naturaleza que tenemos ahí, nos sentimos francamente protegidos nosotros también porque tenemos esa esa especie que en abundancia ahí y que de muy muy adelante, ¿no? nuestros hijos que vienen, nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros van a tener que conocer ciertas espe especies que hay dentro de la ACR. La señora Celita Loaiza nos comenta que gracias al trabajo de la asociación las artesanas consiguieron el reconocimiento de su comunidad, empoderándose con su labor. Que trabajamos con chambira, con fibras de, de chambira, manejado y estamos teniendo este este beneficio tanto económicamente como también sentimos nosotros que hemos logrado algo porque somos mujeres que trabajamos somos mujeres luchadoras y que estamos lo hemos logrado ya un respeto Teresa Wanakiri y Milagros Pinedo nos mencionan que la fabricación de sus artesanías juega un papel importante en sus vidas y la de sus familias. Pero la cosa buena es que, que me está yendo a mí porque el beneficio Va a mi familia vendiendo las artesanías. Hay un ingreso a mi hogar que mejora para ayudar a mis hijos a la educación. Y vamos mejorando todos, así trabajando, haciendo las artesanías de todo modelo. Sí, me salvó de, de uno, porque yo hice entrega de unos pedidos Que, que entregué 25 platitos, con eso me he a ver a mi hija, que está estudiando, le había mordido el perro y no quiere sanarse por la pierna, y, y eso me salvó, yo no, no le pedí nada a mi marido, solo eso agarré y con eso me fui a ver a mi hija y ya me quedó un poco mejor ya. Está más tranquila. Finalmente, podemos decir que las áreas de conservación tienen un rol importante en el sistema regional de conservación de la diversidad biológica de Loreto, pues promueven el bienestar y mejora de las comunidades y a su vez impulsan la protección y conservación de los recursos naturales de la región Loreto. Informa. Opal Prensa, Chile. Amigos y amigas de Prensa Opal, nos encontramos en la Avenida Libertad Bernardo Higgins, muy cerca de Plaza Dignidad, donde se ha iniciado una marcha de organizaciones de derechos humanos en rechazo, en repudio a la nueva ley gatillo fácil. Y también a un eventual estado de excepción Eh, han llegado pocas organizaciones de derechos humanos. Eh, no es como otros años. Eh, mucha gente está, no sé si desgastada o está sumisa o sumida o incrédula a las organizaciones de derechos humanos. Aquí muy cerca estamos, muy cerca de del gam frente a donde pasa la marcha de naciones de derechos humanos se está realizando un acto de los familiares de carabineros al fondo si se puede apreciar está la familiares en su general familiar y esposa de carabineros en la antigua iglesia de carabineros ahí se puede apreciar un poco que hay un centenar de personas Los que matan sin... y acá los que repudiamos los que repudian todos, esta nueva sin... nueva ley del gatillo fácil sin... eh, Se este senado levantar. esta cámara de diputados este nuevo gobierno ha optado por un por un estado policiaco a pesar de las recomendaciones de organizaciones de derechos humanos internacionales eh ...rechazando esa nueva ley... Eh, ...el gobierno persiste... ...el parlamento insiste... ...la derecha... Eh, ...está en su... ...con su chantaje habitual... ...no te aceptamos algunas leyes... ...pero aceptamos otras. nosotras... ...ese negociado que viene desde muchos años... No, ...no es solo de ahora... ...pero un gobierno que se demostraba... ...pro a los derechos humanos... ...que se notaba pro al ecologismo... Eh, ...está dando la espalda... ...a todos sus votantes... Hay una decepción nacional por varias organizaciones ciudadanas que están llamando a anular las próximas elecciones del 7 de mayo. Es por lo mismo, es porque siente que hay un boicot, un alejamiento de, de, de la ciudadanía hacia hace un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que prometió mucho, eh, no, es, no ha sido la, el único gobierno que ha prometido mucho, pero en el transcurso de un año, un mes, Hasta, hasta en la parte del medio ambiente ha sido se le ha doblado la mano nuevamente la manera, la dando un visto bueno una luz verde al proyecto angloamerican eh... esta manifestación que partió en plaza dignidad hace aproximadamente 15 minutos, Eh, su itinerario es seguir por la Alameda hacia um, Paseo Mada, Paseo Mado, culminaría en Plaza de Armas. Insistimos, quisiéramos que sea mucho más. Recuerdo otros años, más multi, multitudinario, lo que tiene que ver con derecho humano, un derecho eh, elemental, un derecho, un derecho que no tiene discusión. Esto significa checarle más atribuciones de las que tienen las policías en este caso Carabinero eh, una institución que no está solamente desgastada desde el estallido social esto viene desde antes, esto viene el paco gay, el, de, el fraude millonario eh, de la institución hacia el fisco, hacia las arcas fiscales eh, recuerden el caso Huracán recuerden el caso Huracán 1 y 2, recuerden el caso Catrillanca y este gobierno en su campaña electoral dijo que iba a refundar a Carabinero era una de las primeras promesas refundar carabino qué pasó al transcurso después de la, de la de asumir el cargo eh, no vamos a reformar no vamos a eh, finalmente rayar para la suma eh, se ha incrementado el, el monto de la institución de carabinero eh, cuando una institución uniformada ostenta poder eh, claramente ese poder tiene que estar eh, controlado ha actuado sin control carabineros le, le vamos a dar solo un ejemplo ¿Qué pasó con la periodista? Eh, vetada por un general en una, un punto de prensa. ¿Se puede permitir que un general de la República, muy general podrá ser, pueda vetar a un, a un periodista o a los periodistas? No, pues no se puede permitir la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y a eso me refiero cuando digo cuando una institución informada ostenta poder. Eso debe ser controlado. Un general director de carabinero que, que está procesado y no declara. Se mantiene en silencio en el momento de ser interrogado por la fiscal Jimena Chong. Eh, da una mala señal internacional. Repito, eh, los personeros de internacionales de derechos humanos han manifestado que que un agravio. Eh, el alto comisionado de Naciones de Unidas manifestó eso. Eh, un despropósito, que transgrede los acuerdos internacionales que alguna vez Chile ha firmado. Chile ha firmado muchos tratados internacionales y por supuesto que no siempre se ha respetado, especialmente uno que tiene que ver con, con los derechos humanos. No a la ley gatillo fácil es el motivo y el espíritu de esta manifestación y por supuesto no a un eventual estado de excepción en la región metropolitana en es que militares salgan a la calle eh, los militares no están para salir a controlar civiles eh, tienen otra misión entiendo que muchas organizaciones de derechos humanos muchas organizaciones sociales creyeron en este gobierno es por eso, me da la sensación que la poca afluencia que tiene la, la convocatoria de, de Derechos Humanos. Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Un país que no ha resuelto su problema de derechos humanos, desde ya a este año se cumplen 50 años, eh, muy difícilmente los próximos 50 años los va a resolver. Ya, amigos, desde la Alameda, muy cerca del Cerro Güelen, eh, despedimos este despacho, eh, no a la ley gatillo fácil, no a un eventual estado de excepción. Eh. Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Ahora, ahora. Ya, amigos, dejamos este despacho hasta acá. Desde Prensa Pal, muchas gracias. Informa. Radio Popular Che Guevara, Rosario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Danielito. Gracias por llamar, Daniel. No, al contrario, gracias por atendernos y compartir, ¿no? Porque queríamos esta esta palabrita nada menos ni nada más que es soberanía, no entre otras cosas y claro. este más allá de que esta semana se largó la la posibilidad política, no de eh, tener un, un frente amplio por la soberanía este y este, entre otras cosas le decimos a la audiencia que no hace falta mucha presentación de Luciano que es este un militante y también escritor fundamentalmente sobre lo que está pasando, y cómo entre otras cosas se roban la la república, cómo no nos roban a través del río Paraná, no queríamos este, entrar sobre este tema y aparentemente mucha militancia está se pone contento porque creo que hoy se firmaba un acuerdo para este, habilitar un canal este, a, para la salida de los barcos con la con la pérdida que esto significaba, ¿no?, por un canal que obligaba a los barcos a pasar por Uruguay y después regresar a Buenos Aires. ¿Esto es así? Sí, mira, el tema es el famoso canal Magdalena. Esto, Danielito, tiene enorme, enorme significación, digamos, incluso te podría decir que es algo que tiene trascendencia internacional para que la gente tenga una idea del tema, de la importancia que tiene. Como bien mencionaba vos en la introducción, todos los barcos que ingresan a nuestra cuenca de carácter estratégico que llega al corazón de América del Sur, estos 1.242, 1242 kilómetros. Eh, el tema es que eh, eh, los buques tienen que ir a Montevideo, es decir, los argentinos no hay comunicación en cuanto a los trazos al dragado, en cuanto al canal entre... El río y el mar entre el litoral fluvial y el litoral marítimo. es decir, la Argentina está partida al medio, es decir, Daniel, a ver, como si vos tienes que para entrar a la radio tiene que dar una vuelta a la manzana por todos los vecinos para entrar a, a tu radio, ¿se entiende? Sí, Entonces sí. esto es a un tema de la integración. Es la Argentina partida al medio por las aguas. Es un tema de, de, de, de es un tema de integración. Eh, eh, territorial y marítima digamos que se lograría si se hace el canal Magdalena además, que esto ya que tiene otro, otro componente que es el tema de la comercial y el tema del de, de puerto director de ultramar multipropósito que está ahí en la ciudad de La Plata, que estaba en ser inconveniente, hay una inversión de mil millones de dólares y quedó paralizado durante nueve años porque no se pudo hacer el famoso canal Magdalena Eh, eh, entonces, bueno, esto se da en un marco, Daniel, que es muy, muy importante. Eh, está claro que los intereses eh, son muy claros, es decir, eh, el, el, el Uruguay tiene los mismos enemigos que tenemos nosotros, está totalmente colonizado los puertos de Montevideo, y siempre la, la política de los ingleses, bueno, de la Yad de Nul, de los belgas, sí. podemos decir de Dreyfus, ...no es cierto, de los franceses, de, de, de ADM, sí. o Buge, o la Cárgel de los Estados Unidos... ...ninguno quería que la Argentina eh, realizara este canal. Además, te diría más, Daniel, fíjate vos, rompe la lógica económica... ...en cuanto a que si hacemos ese canal, en vez de dar toda la vuelta... ...si yo tengo que ir a Bahía Blanca desde Rosario, tengo que ir a Montevideo haciendo este canal se calcula que 10, es si los costos en, en el tema flete sería 10 dólares menos por tonelada. Claro. Entonces, eh, eh, esto es un tema de que, bueno, no querían, digamos, que es eh, un tema que hace la seguridad nacional, integridad territorial, marítima, Claro. muy muy importante y no. se hacen un marco Daniel en que sí. No, no te iba a decir, no, porque qué lejos estamos de los que ahí lo, la pretendida cuestión del Mercosur, ¿no? Porque si había una, una integración de países de América del Sur económicamente, por ahí se llegaba a una comprensión, a un entendimiento de decir, bueno, esto se pasa pasa por ahí. Pero realmente era es un ese todavía la América Latina, ¿te acuerdas cuando se decía que era un espejo y que Inglaterra le pegó un puñetazo y lo dividió? digamos, Entonces esa, esa división que aún sigue sí, beneficiando ahí, claro. a, a Inglaterra, ¿no? Mantiene la división y no la integración. Totalmente, deciste, nunca jamás hay que olvidar a los argentinos, a la patria grande, que nuestra emancipación fue una emancipación continental, fue un proyecto de liberación continental. Entonces, siempre la política de los ingleses, no solo el inglés, la OTAN, la no es cierto, de todo lo que operan aquí que son hegemónicos, digamos así o, o Laura Richardson, ahora que viene, que sí. dicen, No es cierto que vienen por nuestro petróleo, por nuestra, siempre la línea fue la balcanización, la atomización, cortar en feta nuestra América del Sur, no es cierto, como un salami. Esa ha sido la política y nuestra política es todo lo contrario por eso estuvimos en el Paraguay nuestra política es formular una propuesta común para toda la, la, la, la cuenca para toda la digamos lo que hace formular un programa con soberanía para los pueblos que involucran esta cuenca que es Brasil Argentina Uruguay y el Paraguay no es cierto y bueno defender nuestros trazos sobre los ríos sobre la lo que hace a construir nuestra flota lo que hace al control de la soberanía sobre los puertos sobre, bueno, vos sabe que la soberanía no se proclama, se ejerce. ¿no? Claro, sí, sí, algo y, que hay y un que trato, comentárselo a Alberto. Habría que comentárselo de alguna manera a Alberto, porque toda esta ida y vuelta ha tenido que ver con todos los intereses que están en juego. ¿no? Es muy, muy importante el papel de Kicillof, digamos, en esta cuestión. Hay tres pasos que se han dado, mira Daniel. En esto ha tenido mucho que ver eh, el, el amplísimo movimiento que se ha creado digamos alrededor del tema de la soberanía sobre, sobre los ríos, sobre todas estas cuestiones, uno es el Consejo Federal de Erobía, sí. Es este consejo involucra siete provincias, el poder ejecutivo y una cantidad de ministros. Esto no existía, Si hay un gobierno o un gobierno sobre la cuenca. Esto es un paso importante en el sentido de que antes era una llamada, una extorsión o un estrangulamiento o una apretada de la bolsa de comercio de la ciudad de Rosario de Buenos Aires la Cámara de Exportadores al Poder Ejecutivo y hacían lo que quería hoy no, es decir hoy tienen que pasar por siete gobernadores por esta cantidad de ministros y además que esto ha construido una agenda, por lo menos una agenda en común que aparece en la reivindicación y el retraso de 40 años no es cierto sobre el litoral profundo en cuanto que todos quieren hacer una cantidad de obra, lo segundo tiene que ver también con la cuestión de Eh, eh, de que la Administración General de Puerto, durante 26 años, esto lo tuvo la sandenul hoy lo tiene la Administración General de Puerto y ya hay un remanente de 100 millones de dólares Mirá. para invertir, ¿no es cierto?, y recuperar soberanía. Y el tercero, ¿no es cierto?, es el paso este que hay que estar vigilante, que es el tema del Canal Magdalena. Esta, esta obra del Canal Magdalena, ¿ya empezó? ¿Está por hacerse? ¿Cómo...? ¿O cuándo no, va a ser? Hacer... Magla... Claro, el Gran Magdalena es un proyecto que está para la ejecución y lo que se esperaba que se haga es se haga la licitación para la realización de las obras. Entonces lo que vimos hoy, lo que escuchamos hoy, es una primera parte, una primera fase, pero una base que va en un sentido. Si nosotros estamos miles de kilómetros de recuperar todo lo que tenemos que recuperar lo okay. nuestro, lo sí. que sí saludamos que esto va en un sentido, así es que ese es el camino, claro. el camino de recuperar lo nuestro y esta licitación va en un sentido de avanzar un paso más en la re en realización. Claro. Sí. Al mismo tiempo, hay que está vigilante, porque vos sabes que a Alberto le dicen recule, sí. que avanza con Vicentini y pueblo para atrás, claro. sí, donde sí, ahí sí. está la pelea nuestra para seguirla ahí, dándola. Claro. Sí, es eh, eh, muy interesante escucharte, Luciano, y la cuestión esta de Este, fundamentalmente la recuperación de, de Río Santiago la esperemos que eso digamos, teniendo el, la plataforma marítima que tiene la República Argentina y la fluvial que tiene los, lo, lo, las rutas fluviales por decir de alguna forma este, y que estén tan abandonadas ¿no? porque inclusive en otro momento lo podríamos seguir hablando que prácticamente todo lo que circula por los ríos nuestros, el interior nuestro son casi todas flotas extranjeras no hay prácticamente una flota argentina. Totalmente, Daniel. Por eso nosotros estuvimos en Astillero, Río Santiago. Que si la, la soberanía no se proclama, se ejerce. Si tú Cuando hablamos de soberanía, tenemos que eh, digamos, hacer una revolución cultural en nuestra cabeza que tiene que ver con que el 63% de nuestra soberanía es agua. 5.000 kilómetros de litoral marítimo. No siento somos un país bicontinental que tenemos la Antártida y tenemos la cuenca estos 3.442 kilómetros. Bien, es decir, la Argentina necesita para ejercer su soberanía una flota pesquera, no siento una flota, no siento en materia para para influidos, eh, eh, eh, todo lo que tiene que ver, bueno, porque acá no solamente circula combustible que va hasta el Paraguay, Aceites, etcétera. La soberanía no se proclama, se ejerce, bueno necesitamos desarrollar la industria naval, que además ejercemos el derecho sobre el flete que son 7000 millones de dólares que todos los años, ¿no es cierto?, se llevan empresas tan navieras extranjeras, si ejercemos que el 50% nos pertenece a nosotros, son 3500 millones de dólares, ¿no es cierto?, para desarrollar nuestra industria naval. Es decir, esta es la industria más vieja desde los vikingos para acá. Es una industria que se puede crear sin poner un solo peso, se paga sola, ya se hizo llegamos tener la, la, la, la, cuarta, la cuarta flota Mercante. más importante sin poner un peso pero sobre todas las cosas el principal drama que tiene la Argentina es la industrialización y bueno, la industria naval puede ser un labón muy importante para darle presente y futuro a una cantidad de pibes llenar las universidades llenar las escuelas navales bueno, la ingeniería naval, claro. etcétera eh, sí. esto es muy importante si, si entran 6.000 barcos podemos fabricar algunos de esos barcos si vienen no es cierto podemos todo el material ferroviario bueno podemos fabricar todo lo que tiene que ver no es cierto con con con material no es cierto ferroviario locomotora desde está. si vienen 2400 barcazas que vienen chatarra del Mississippi podemos fabricar algunas marcas remolcadores etcétera y no podemos recuperar nuestras dragas sí Entonces, bueno esto es una industria que se puede desarrollar sin poner un peso por eso no solo es la cuestión de eh, tenemos que desarrollar todo estas todos todos estos temas que hace esto de la soberanía en con en concreto no en abstracto eh, como siempre Luciano gracias por atendernos y bueno seguiremos hablando sobre este sobre este tema no y también este como por ejemplo empresarios como Romero, que entre otras cosas, bueno, es empresario radical, socio de, de la entrega de lo que fue la hidrovía. Así que un gran abrazo y seguimos en sí. contacto. Sí, sí. Gracias, Danielito. ¿eh? No. Gracias, gracias. Y bueno, este, para hacer una película sobre el grupo Romero, ese es el Cotino Siglia, no, que tiene algo que ver en toda esta cuestión. Ya lo vamos a abordar en otro en otro momento. Dale. Pero bueno, gracias, Daniel, por sembrar, sembrar soberanía, todos estos pasitos Tiene mucho que ver, digamos también los aportes que se hace desde el periodismo. No hegemónico, que, que contribuye mucho a que la gente conozca, no vive de espalda espaldas a su río, claro. a su riqueza y que, que la condición necesaria para la felicidad del pueblo argentino. Gracias Daniel, muchísimas no, gracias. No. A, a los chicos ahí de la radio. Muchas um, gracias a ustedes, lo que están haciendo este laburo y esta concientización. Informa. Grupo Milenio Multimedios México información el secretario de Marina Rafael Ojeda Durán aseguró que a México se le respeta porque es un país libre, soberano e independiente en el que las armas no son opción, pero sí la justicia social. Al tomar la palabra durante el 109 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz en este evento ante las fuerzas armadas de Estados Unidos afirmó que el amor que guía actualmente a los marinos es igual de glorioso que esa memorable gesta. Estas declaraciones se dan días después de que la Marina y el Ejército han estado en en el blanco del debate público debido a filtraciones que el gobierno califica de tareas de espionaje de parte del gobierno de Estados Unidos. Hoy el México en el que viven es muy diferente. Las armas no son la opción. Menos aún esperamos que por el suelo nacional corra la sangre de nuestro pueblo. Pero la patria precisa del mismo heroísmo demostrado por todos y cada uno de quienes defendieron a México en aquella hazaña. Ahora, la patria lo llama a velar por la paz, la tranquilidad, y la seguridad de nuestro pueblo sobre una base de inclusión y justicia social. México precisa de una juventud preparada, renovadora, e impulsora, y ...de grandes cambios... ...como usted bien lo ha dicho... ...señor Presidente... ...a México se le respeta... ...México es un país libre... ...independiente y soberano... ...aquí manda... ...el pueblo de México... ...en memoria... ...de los héroes del 21 de abril de 1914... ...la Secretaría de Marina Armada de México... Refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo. Refrenda un legítimo deseo de construir, afincar un país de paz, seguridad y bienestar. Refrenda nuestra entrega al servicio de la patria. La ceremonia fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aprovechó para recordar que la Unión Americana ha ofrecido en la actualidad a México enfrentar con su ejército a la delincuencia organizada en territorio nacional y esto respondió Desde aquí, desde el puerto de Veracruz les decimos y que se oiga bien y que se oiga lejos no aceptamos ninguna intervención nosotros Tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo. No queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía. Y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos. Sin embargo, aseguró que de existir una invasión a México, el país contaría con el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo. México tiene mucha autoridad moral. Tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo con la fuerza de la opinión pública ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México todos los mexicanos. Y como lo ha manifestado en las últimas semanas, el presidente dijo que México está dispuesto a trabajar junto con Estados Unidos para terminar con la crisis de opioides que vive ese país. Sin embargo, dejó en claro que la prioridad es la seguridad en México. Vamos a ayudar en esa tarea, pero insisto, repito, reitero, cooperación sí, subordinación no. Vamos a actuar de esta forma en el tiempo que nos queda y estoy seguro que si continúa el proceso de transformación, Esta política se va a mantener vigente. Informa Canal Caribe, Cuba. Como parte del proceso de intercambios en los municipios a propósito de la implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el viceprimer ministro de la República de Cuba, Jorge Luis Apia Fonseca, recorrió durante varios días municipios artemiseños y sostuvo encuentros de trabajo con autoridades políticas y gubernamentales locales, productores y representantes del sector de la agricultura y otros vinculados con la estrategia para lograr mayor producción de alimentos a partir de potencialidades endógenas. Acompañado por la miembro, el Buró Político y Primera Secretaria del Partido en el Territorio, Gladys Martínez Verdecia y el Gobernador, Ricardo Concepción Rodríguez, Tapia Fonseca participó en encuentros en los que se debatieron los principales problemas que afectan el desarrollo de la tarea en la base y donde se trazaron acciones para avanzar con mayor agilidad en medio del actual contexto económico. La siembra de cultivos varios, la contratación y su efectividad, Las causas que generan impagos a los productores, nexos de trabajo con nuevos sectores económicos, la capacitación sobre las medidas aprobadas, recuperación de los autoconsumos y el programa para la cría de aves fueron temas incluidos en la agenda de la visita a la provincia. Aquí lo que se trata es cómo vamos a sembrar más conmigo. y este municipio es el Pero vamos a hacer de una manera distinta a nuestro periodo, sea más práctica y más vida. Esto, a partir de que la nacional, la Ley de El viceprimer ministro insistió en lograr un buen funcionamiento de los comités de concertación de precios en los 11 municipios y en enfrentar con mayor rigor los hechos de delito, corrupción e ilegalidades, al tiempo que consideró fundamental el protagonismo de los colectivos laborales en agilizar la recuperación agrícola que prioriza el país. También se abordaron otros tópicos, como las alternativas ante los obstáculos que impone el bloqueo norteamericano para la importación de insumos y las principales prioridades en la cartera de exportaciones, entre las que se incluye el carbón con alta demanda en el mercado internacional. Primero, queremos malagó, aquí, queremos malagó? Sí, sí. Bastante. ¿Y manera para hacer el carbón? Bastante. Y aprobamos la medida que producir carbón para exportar y vale 400 dólares la verdad. ¿Por qué lo no tenemos divisas? Primero hay que reconocerlo que el la 200 corredores medidas, tras vivir la guerra en Rusia y Ucrania, el ciclón, por eso era parte importante, pero la otra que tenemos para acá que depende de nosotros para generar ingresos en divisas, tenemos que trabajar diferente. El cumplimiento de los procesos de entrega de tierras en usufruto, la tramitación de las herencias y el dinamismo que debe primar en las operaciones bancarias generaron inquietudes de productores en los intercambios. Jorge Luis Zapia Fonseca insistió en trabajar con responsabilidad y organización para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Reflexionó sobre la necesidad de producir más. Cada productor artemiseño debe cultivar para abastecer a mayor cantidad de personas, dijo. Y en el caso del arroz, llamó a resolver deficiencias para avanzar con más áreas sembradas, pues existen terrenos para ello. Lograr con agilidad la correcta implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país es una encomienda que requiere un despegue urgente en cada municipio y donde productores y autoridades a ese nivel tienen que actuar en correspondencia con lo que exigen estos tiempos. Desde Artemisa, José Luis guía, sistema informativo de la televisión cubana. Informa Giramundo TV, Mendoza. Buenos días, mi nombre es Emiliano Díez, soy el secretario general de Fadiún, que estamos en el tercer día de la semana de lucha convocada por Conado Histórica en defensa de nuestros salarios. En particular nos hemos convocado en la puerta del rectorado para reclamar en contra del descuento que ha anunciado la rectora. Esperamos que ese descuento anunciado sea revisado por el Consejo Superior y que no se aplique porque sería un gran daño para la docencia y se el derecho a huelga. Contamos a su vez con... Eh, el honor de que se reúna el Plenario de Secretarías Generales de Conado Histórica aquí en Mendoza para acompañarnos eh, en este reclamo. Hola, soy Oscar Vallejos, Secretario General de Adjunto de Conado Histórica y Secretario General de ADUL, el gremio de base de la Universidad Litoral. Estamos aquí justamente para apoyar a FADIUNC y a la docencia de la Universidad de Cuyo frente a la amenaza que pretende transformarse en realidad de descuento de días de paro. Eso claramente es un avance respecto de los derechos que nosotros tenemos que nos asisten y la legítima defensa de nuestros salarios y de nuestras condiciones de trabajo entendemos que la rectoría no tiene facultades para el descuento de los días de paro porque el conflicto es un conflicto nacional y no es un conflicto local solo que se expresa localmente por lo tanto quien tiene potestad para llevar cualquier acción frente al despliegue de la medida de fuerza o es el Consejo de Rectores, el SIN, o es el Ministerio de Educación de la Nación, pero de ninguna manera es la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos aquí entonces para apoyar las eh, acciones que hace nuestro gremio de base, que es la FADUNC, a la docencia de la Universidad de Cuyo, y a manifestar claramente que vamos a oponer resistencia y vamos a hacer todas las medidas que haga falta para que no se descuenten y si se llegara a hacer, para que devuelvan esos descuentos porque son ilegítimos. Y Efectivamente hay una, una relación directa en cuanto al alineamiento político en lo que significaría el ítem aula. En nuestro caso, al ser fondos de nación, es muy poco factible que puedan destinar una, un no aumento en un ítem condicionado, pero la verdad que se han ingeniado. ...para desarrollar un ítem que descuente... ...y que descuente de manera sanguinaria sobre los salarios... ...y eso tenemos que evitarlo... ...el Consejo Superior no está al tanto de cómo es... ...la composición de esta acción que nosotros tildamos... ...de injusta y de mala fe negocial... ...así que esperamos que se revierta... ...y que se detenga esta acción lesiva para nuestros salarios. Bueno, tenemos un gran porcentaje de la docencia... ...que está eh, cobrando lo que se llama garantía salarial... ...que es una garantía para no estar por debajo... ...de la canasta de pobreza... ...y la verdad que eso impacta... Después tenemos un problema específico con lo que significaría el impuesto a las ganancias, que un porcentaje menor al 10% de la docencia eh, se ve afectado y, y eso genera un techo y un piso que estrecha mucho los salarios de la docencia. Por otro lado, estamos defendiendo las, eh, las jubilaciones que están hoy en día cuestionadas, nuestras jubilaciones conquistadas del 82 y el 85% móvil, que son fundamentales para que se pueda mantener el haber con movilidad. La situación de los bajos salarios repercute de manera directa en la situación de la ...de las obras sociales y del acceso a las condiciones de salud. Entonces, nosotros también estamos reclamando que el Gobierno Nacional... ...y que los rectores hagan un aporte extraordinario para la mejora... ...de las obras sociales y las obras sociales están en crisis... ...porque nuestros salarios están bajos, porque quienes sostenemos... ...las obras sociales somos quienes trabajamos y nuestros aportes, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importantísimo, porque al mismo tiempo... ...son los rectores los que manejan, administran los fondos, pero no ponen fondos adicionales para mejorar las prestaciones en salud. Y también estamos reclamando que los docentes que vienen realizando actividades ad honorem tengan sus cargos, tengan su ingreso a carrera docente y que también los contratos de locación de servicio, quiere decir hay docentes monotributistas, pasen a, también a conformar las normas que están previstas en el convenio colectivo de trabajo, las formas de contratación del convenio colectivo de trabajo. Es decir, es un conjunto de problemas que nosotros venimos enfrentando, solo que para esta situación estamos poniendo en primer lugar, privilegiando la situación salarial. Por eso estamos en una semana de paro y por eso el paro se está sintiendo, porque nuestros salarios están muy retrasados respecto de la inflación, pero también están muy retrasados respecto de otros salarios que cobra la docencia obligatoria en todo el país. Estamos nosotros desplegando una semana de paro que empezó el 17 y va a terminar el sábado 22 porque hay docentes que dan clases los días sábados. El día jueves nosotros tenemos una convocatoria paritaria, esperamos que el Gobierno Nacional haga un ofrecimiento que nos permita destrabar el conflicto y estaremos haciendo asambleas y consultas en todo el país y el día lunes un Congreso de la Federación que evaluará la propuesta, si es que se hace la propuesta, ¿verdad? Evaluará la propuesta y se resolverá Cómo seguimos en función de si esa propuesta se acepta o se rechaza. Informa Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, Brasil. O Brasil não pode ter miséria nessa terra de tanta fartura e loura. Que a gente quer dar as boas-vindas a todos e todas. O armazém do campo é a nossa casa, é a casa da reforma agrária e a gente sempre fica muito feliz em poder encontrar e reencontrar nossos amigos, amigas, parceiros de lutas, de sonhos, de batalhas. A Ganhando pão da tristeza no salário da ilusão. O meu canto é liberdade Essa semana para nós é muito especial porque estamos no abril, de um 17 de abril E há 27 anos atrás, tragicamente, nós perdemos 21 <risos> companheiros Em uma batalha desumana do Estado contra o povo sem terra lutando pelos seus direitos Mas o nosso luto a gente aprendeu que a gente enfrenta fazendo luta fazendo Mística produzindo a terra ocupando a terra e dando uma nova novo significado para nossa vida com muito amor e com muita esperança fazendo conta para dia que vai chegar e a gente aqui momento noticioso de Radio La Negra recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.